Bueno, nosotros nos opusimos siempre al Código de Convivencia de la Capital y lo hicimos cuando cuando yo era concejal de la Capital y lo hicimos también después, siendo yo diputada, con el Código Contravencional de la Provincia que es, digamos, eh, una imitación del Código de la Capital pero que conlleva transformar muchas de las mismas faltas en eh, días de arresto, que es algo que la Capital no tiene. Eh, desde ya no, nos parece terrible la aplicación del, del código de convivencia. Justamente lo que vos decías, tiene una aplicación que tiene que ver con eh, los intereses de turno que tenga la comuna, eh, que no se aplica a todos por igual, desde ya, eh, pero que después busca atacar a los skaters, a quienes se movilizan, eh, muchas veces a quienes... Eh, necesitan limpiar vidrios, cuidar coches, para poder subsistir, tal como hace también el Código de la Provincia. ¿Cómo, cómo se puede eh, pensar esta discrecionalidad? ¿Hay, hay formas de, de acatar o de, o, de, o de poner en discusión esta esta discrecionalidad? que ¿A veces sí, a veces no? mira eso es muy difícil porque realmente son dos códigos que tienen la particularidad de... De, tener una, de ser bastante ambiguas, entonces muchas de las cosas quedan a, a, a disposición, digamos, de la gente de turno que los va a aplicar. Eh, esa fue parte de una de las discusiones principales que nosotros hacíamos contra el Código de la Capital, por ejemplo. La normativa, los artículos tienen una ambigüedad tal eh, que eh, van a depender siempre de o el preventor o el el agente municipal de turno que los tenga que aplicar. En ese sentido es que se presta, digamos, a que eh, la aplicación sea va a depender de los intereses de mo del momento de la capital. No sé si dieron por ejemplo, lo de la marcha del 24 de marzo. Eh, sí. lo, primero que, lo primero que supimos es de, de una carta de la municipalidad donde prohíbe la, mov la movilización. Digo, el código prohíbe todas las movilizaciones por la calle, porque se supone que es para entorpecer el tránsito, y manda a todos a marchar por las veredas. Con la marcha el 24 de marzo hicieron lo mismo, sacaron una nota que decía eso, pero después, como claramente eh, le afectaba políticamente al, al intendente Suárez, que ahora además es el precandidato a gobernador, tuvo que salir a decir, no, la mar esa marcha no entra dentro del código de convivencia. Ahora, eso no es verdad todas las marchas entran dentro del Código de Convivencia. Lo que pasa es que... Todas las marchas estarían prohibidas, digamos. Exactamente. Esta lo... incluida la del 24 de marzo. Es que no hay no, no se especifica en el código. En el uh -huh. código lo que dice es que no no se puede eh, marchar por las calles entorpeciendo el tránsito, digamos. Eh, de hecho, el código sí lo que dice es que hay que marchar por las veredas eh, respetando los semáforos eh, justamente para para que los autos puedan seguir circulando. Uh -huh. Ahora, ¿qué pasó? Claramente fue un escándalo que en la marcha 24 de marzo se mandaron a los organismos a no poder cortar la calle y el intendente se... se ¿cómo se llama? Se retractó. Se, se retractó, retrajo, uh -huh. retractó gracias, uh -huh. de eh, de justamente la medida que habían tomado. Pero eso es porque se aplica para todas las marchas. Que él salga a decir, no, para esta marcha no cuenta, no, tiene, o sea, no, no, no está en la norma, digamos. Es casi eh, hasta, hasta un, una una falta al código del mismo intendente, podríamos decirlo si nos pusiéramos de, del otro lado, ¿no? Sí, en un sentido sí, y de hecho no sería la primera vez, ya se ha hecho muchas veces. Parte de nuestra discusión con el código de falta es que a ellos no se les aplica. Digo, los radicales, incluyendo el intendente e incluso el gobernador que tenemos ahora, han hecho muchas marchas en el centro mendocino, cortando las calles, y a ellos las multas de la capital nunca se les aplicaron. Por ejemplo, las marchas cuando fue la muerte del fiscal Nisman. Uh -huh. eh, digo, que es un ejemplo que nosotros también usamos para plantear esto, que se aplica eh, a discreción cuando eh, la comuna lo quiere hacer, no es que se aplica siempre. Uh -huh. Entonces, eh, termina siendo una herramienta de persecución política de los opositores del gobierno de la municipalidad. Bueno, diputada, muchas gracias por su tiempo para con la mosquitera. Bueno, gracias a usted.